Jeremías capítulo c u Aconteció r e n uno. t a a y en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y diez hombres con él, a Gedalías, hijo de a i c a m en m i s p a h y comieron pan juntos allí en m i s p a h Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de a i c a m hijo de z a f h á n matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en m i s p a y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de s i q u e m de Silo y de Samaria, ochenta hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, Y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mispa les a l i ó al encuentro llorando, Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo: Venid a Gedalías, hijo de Aicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los desgolió y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre a q u e l l o s fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael, No los mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, La llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mispa había quedado, el cual había encargado Nabu Saladán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron, j u a n á n hijo de Carea, Y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a j o a n á n hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de m i s p a se volvió y fue con Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de m i s p a después que mató a Gedalías, hijo de a i c a m hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que j u a n á n había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en j e r u d k i m a m que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de a i c a m al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra.